Buenos Aires Agosto de 1920 Me siento raro, transportado en el tiempo Sé todo lo que va a pasar Y al mismo tiempo creo no saber nada Nada de nada Hoy me hablaron de cinco locos Los llaman los locos de la azotea Planean el nacimiento de la radio Hace algunos años me dijeron, hubo contactos aquí en Buenos Aires de ellos con el italiano Guglielmo Marconi, el que descubrió la propagación de ondas por el éter. Hoy creen poder transmitir la ópera Parsifal de Wagner a 100 posibles oyentes que recibieron aparatitos con sintonía fija. Recibí la invitación para ir al Teatro Coliseo. ...nadie cree que lo logren. NOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina Se presenta hoy el festival sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pais, todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanci de Roma. El éxito es absoluto. La alegría desborda a los locos. Se dice por aquí que es la primera transmisión de radio del mundo. Y lo testimonia el propio Enrique Susini. Yo quiero reclamar, no por inmodestia, ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión.